¿Cómo les va? Buen día. Me s puede decir, ni la lluvia, y con la pandemia, pero bueno, está, r e s i s t i e n d o Bien, ahí imagino que aprovechando para descansar estos、eh, primeros días del 2021, rec retomar recuperar fuerzas y b、bueno, u empezar n o e a también pensar en, en las actividades para un año que todavía sigue siendo una incertidumbre en cuanto a qué nos va a permitir y qué no. Y sí, sí, sí. En cuanto a lo. A estos días estuvimos repensando un montón de cosas, ¿no? Junto, Es parte también de la historia que venimos construyendo también con la TINCU, de, de todas nuestras. Muchas de nuestras actividades y todas nuestras propuestas, de la. Si q u i e r e una nueva mirada comunitaria, han pasado siempre por esta reconstrucción de redes. De, de, de, no, no solamente de redes de organizaciones, sino de las redes y de los vínculos con nuestros vecinos,、mm. las vecinas.、Uh -huh. Y en esa reconstrucción de vínculos, en ese volver a mirarnos y encontrarnos, estaban siempre las propuestas de los abrazos, de las esquinas, de las fiestas, de la s lucha, en c u a l q de las salitas, de tantas cosas donde todo el, el género de la murga y el carnaval y se mezclaba. ¿no? En una sana convivencia para buscar, si querés, un, una vida diferente o、mm. otro pasar diferente,、mm. y esto nos ha puesto como en una alerta de una nueva normalidad,、mm. una nueva forma de vincularnos, de una nueva, de una nueva creatividad, porque es como que el, a un año de esto、mm -hmm. uno se da cuenta ¿no? que la virtualidad nos queda chica. Que, como que hay que de alguna manera、eh, empezar a, a acostumbrarnos a, a una nueva forma de encontrarse, ¿no? Y en eso estamos. El carnaval está hackeado、claro. mal por, por la pandemia y, y ahí estamos, en ese, en ese transitar. Porque además, además, las murgas son numerosas, ¿no? Todo esto de que,、eh, pensando ahora que se habla tanto de la posibilidad del retorno a cierta presencialidad en la escuela、eh, pública, ¿no?、Eh, grupos de no más de 10 chicos y chicas, bueno, las murgas tienen ese, ese condimento, son en general bastante numerosas, entre 30, 40, 50 personas. De una variedad de edades que van desde los muy pequeñitos, apenas se pueden mover, muchos ya nacen murgueros en la sangre y se ponen su, sus levitas y salen a, junto a su familia a carnavalear en febrero. Y personas hasta de lo que son los grupos de riesgo, mayores de 60 años, digo, conviven en ese espíritu, en esa armonía, en, en, en lo que propone justamente el, el carnaval y la murga concretamente. Y bueno, está totalmente desaconsejado ahora.、Eh... a y o r、sí. de 60, yo todavía no llegué por las dudas. Me... No, no, no iba para vos, e l Ah, bueno, bueno, listo.、No, no. s、sí、que hay muchos murgueros que tienen más de 60, no es mi caso justamente, pero. Claro. <risa> no, pero sí, bien,、eh, lo que estás planteando、eh, es un gran desafío. Durante、sí. el año, muchas murgas、eh, tuvieron como intentar, ¿no? Algún tipo de. De vuelta, de u n tipo de normalidad.、Uh -huh. No es el caso de, justamente de las cazuelas que entró como en, un, en una especie de, de, de, de tranquilidad total, ¿no?、Uh -huh. Donde muchos, muchas de las compañeras, este, compañeros de PAN, han estado trabajando en sostener la olla,、claro. en tratar de, de que muchos, muchos que están pasando malos momentos puedan tener en, en una ayuda de, desde el centro comunitario que es n u e s toca. r El e centro comunitario.、Uh -huh. Entonces,、eh, pero a la vez, paralelo a esto, sabemos que hay murgas que están intentando hacer algo. Y yo p e n s pensar que una murga hoy, como mínimo, son 30 personas.、Uh -huh. O juntas 3, 4 murgas, ya estamos hablando de más de 100 personas y más de un. Económicas para poder sostener un espectáculo siempre han sido muy escasas,、uh -huh. muy reducidas. ¿no? Si no hay un aval, digamos, así del gobierno que pueda llegar a. O sea, no hay prácticamente ninguna actividad que se pueda sostener,、uh -huh. es muy difícil. El teatro, en un 30, en un 40% de las foros, de la posibilidad d e t e n e r las salas,、eh, todo el mundo e s t a b a como queriendo dar la vuelta. La murga tiene una característica, una de las canciones de nuestra dice:、eh, La murga v i v e s u e ñ o s y memorias que no aceptan la derrota de este tiempo porque su sangre es rebelde. Y esa rebeldía es la que hoy nos cuestiona o nos interpela es lo, cómo vivir o cómo celebrar el carnaval.、Mm. Hemos tenido miles de charlas con muchos y muchas murgueras y m u r g u e r e s de toda la zona, muchos los, los de capital. e c t a v a y acá en el territorio,、uh -huh. y hemos intentado de alguna manera、eh, buscarle la vuelta para poner cierta norma、sí. que no haga que esa r e b e l d í a y esa la v i o l e n c i a que el joven tiene de por t í、sí, haga que t e n e m o s más problemas en, en esta sociedad, ¿no?、Uh -huh. es que esté tan golpeado, o sea, que n o s vayas a una fiesta y que q u i e r a pasarla bien. Y después de que lamentablemente llevemos el bicho a la casa y、mm. gente que a lo mejor se contagia, y, y hay gente que también es joven que l a ha pasado mal. Sí, claro. sí, sí, sí, sí. Entonces,、eh, en esa responsabilidad es la que uno está intentando transitar y buscando creatividad a la hora de poder, por lo menos, intentar vivir o sentir el carnaval,、mm. como pueden ser gestos, ¿no? De, Que algún banderín, hay propuestas de los cuatro banderines、uh -huh. con fotos, subiéndolas a las redes.、Uh -huh. Hay propuestas de, de que decoremos nuestras casas, de carnaval. y me dice, para mí está lleno de carnaval, ¿no? Como diciendo, o por lo menos ahora, porque、uh -huh. hay muchas propuestas de que lo posterguemos、uh -huh. y que podamos volver a la calle en julio, en agosto, cuando podamos.、Uh -huh. Y dice, bueno, pongámoslo esto en el freezer y lo sacamos cuando, cuando sea el momento de poder sacarlo, ¿no?、Uh -huh. Que sea la, la fiesta popular el carnaval y de paso la celebración de, de por lo menos、eh, haber superado esta situación pandémica que nos mantiene、eh, transformando nuestra rutina, nuestra, nuestra realidad. Ojalá nos encontremos pronto en las esquinitas ahí que han ido h a c i e n d o espacio de encuentro en los carnavales, las fiestas b a r r e l e s en los últimos 4 o 5 años、eh, y más que han construido y que han recuperado la historia, además de ese barrio y estos barrios. Y seguramente el, este fin de semana se va a llenar de, de color, de registro audiovisual. Fotográfico de lo que han sido otros carnavales para que no pase desapercibido. Omar, te agradecemos estos minutos. Y, bueno, quedamos a, a disposición de seguir charlando por el trabajo del centro comunitario, de la olla también ahí en Barrio Providencia. Y que tengamos un mejor año. Un abrazo grande. Sí, voy a terminar con esto,、sí. Porque cuando llega febrero, Momo reina en este suelo sagrado. Y esa es parte de una de las canciones que es así. Llegó en febrero y cómo reinará de otra manera, y buscaremos la posibilidad, como decimos,、uh -huh. de, de alguna forma traducir esta alegría rebelde que es el carnaval, y de alguna manera estaremos. Seguramente s e i r e m o s s u b i e n d o algunos videitos que tenemos d e s a s t a n z u e l a que están dando vueltas、uh -huh. para que podamos chumbear y, bueno, por lo menos tener carnaval por favor. Ahí está, y lo vamos a, a compartir también aquí el, el audio de esos videos en, en la radio. Abrazo Grandomar.